Quítense del camino, saben con quién vengo a cada lado pincho, llama, Cletus Anden con precaución ante estas voces, tipos audaces, feroces En nuestros primeros pasos, agradecidos y sinceros aplausos de alabanza Quitando a falsos, ¿qué nos espera dentro de tres años? La escalera completa, ya no existen teldaños. Vamos sin bling bling, ni gorras con paños, golpeamos con palabras haciendo daño, esta invasión con mi escritura para mi cultura, satisfacción al 100% haciendo lo que se sabe bien ¿Quién? preguntan, pues claro que mi parvada, quieren escuchar mi palabra privada anestesiada la mandíbula con la siguiente sílaba, caliente como lava este es el inicio, esto no se acaba ¿Creían que soy el tierno? soy el enfermo dentro del infierno real dentro de cuatro paredes, con nosotros no puedes, detente a ver estas bestias desatadas ¿Crees llegar a nosotros con tus amistades destacadas? no pases, no brinques que esto es dañino, a un lado del Camino me que trefe, precaución con el tren de las H es único es el que hace el rap de caché. 20.07, aquí te lo demostré. Viene con poder, no hay quien me pueda detener, precaución debes tener. Abstener de lo que viene, no amenaza, solo advertencia, nene, tiri infinitos, fluye hasta que la garganta truene, punta en tus oudos peor que un dolor de pene, hablo de solo un pequeño comienzo. Cuando empiezo a trazar la línea, sin pensar en un tropiezo, casi imposible Vamos derribando sin una actitud terrible, caras, voces inconfundibles Inconvenientes, comentarios, esquivamos con dribles Yo piso fuerte así que ten cuidado donde andas Mi estilo es libre y de la hierba no anda con mamadas Mi nombre llama ten cuidado si escuchas mi habla Conmigo topas con barrera, no topas con nada Ten cuidado si algún día escuchas mis palabras Tú sabes con qué topas ahora tú Habrá quien calla Mejor anda con precaución Que tengo a mis espaldas Atletos con la torna único Y tincho con espadas Venimos más sinceros Y más fuertes como nunca Desde el principio Hasta el final picamos con la punta Pésalo dos veces Antes de pasar este lado Pongo papeles en la mesa Cuando te desvado Sigo derecho Defendiendo lo que voy haciendo Una ciudad del rap que de la hierba va en el pecho Por todo el micrófono con clase y con mucha elegancia Adictivo es mi rap como la cerveza sustancia Escucha mis carnales diciendo y gritando Tengan cuidado cuando hablo Micros descalabro de Tengan cuidado que cuando yo muerdo también ladro Representando a de la hierba vamos siempre en alto Con futuro de vara alta, la garganta incontenible, escupe dice, canta, no se escucha, bla bla, dice rap rap Mis palabras fluyen casi con el track al escuchar, es posible que nos puedas odiar Tincho, soy raro que te puedas preguntar, quizá tuve mucho que estudiar Calles, libros abiertos a punto de playar, es poco lo que tengo para demostrar Puede que hoy no pueda más a poco tiempo ya a diario tendrás que escuchar Si, sí, aquí tienes, Tincho, no soy nuevo, es mi cultura lo que me ha traído